Bateria Reservada 2.0 Con Fernando Roda, buenas de nuevo, Fernando. Hola, again. Again, again. Nombres <risas> propios, historias que nos demuestran que siempre se ha perseguido a quien por Hs o por Bs se consideraba enemigo. Primer nombre propio de esta noche, Alan turing El dios de la informática, el hombre que lo inventó todo El hombre que está detrás del mundo moderno Sí, son, es gente que de alguna forma, eh, digamos, que los han perseguido y los han perseguido de una forma absolutamente injusta, ¿no? Cada caso tiene sus características y los hemos buscado eh, bien distintas. De, de todos ellos, el, el caso posiblemente más escandaloso sea el de Alan Turín, ¿Por qué hablamos de Alan Turín Pues porque eh, esta misma semana eh, se publicaba su obituario en el New York Times. Diréis... Colines, han tardado en publicar el obituario cuando oh, murió hace ya un montón de, de años. Eh, pues sí, lo, eh, se ha publicado el obituario porque no se pudo publicar en su momento por varias razones. Pero de eso, de esa razón por la que no se publicó, de esas razones hablaremos más adelante. Oh, recordaros quién es Alan turín Alan Turin era un, un matemático eh, británico, bueno, y que... Destacó desde muy joven porque tenía una capacidad innata para todo el tema de los algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos, hablamos en una época en la que no existían los ordenadores, pero que él mismo se dio cuenta de que pod pod se podían crear unas máquinas capaces de eh, conseguir que, eh, a que a, a aquellos pensamientos que una persona podía tardar tanto tiempo en hacer, en, en buscar soluciones para determinados problemas, los pudiera hacer una máquina o una computadora. Él creó en 1964 una máquina que era la máquina de, de Turing, y, y luego él destacó mucho, pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que había... ...un gran problema que luego se convirtió en el gran éxito de los aliados... ...que fue lo que les permitió ganar la guerra, ¿no? Y eso fue que eh, descubrieron que los eh, nazis tenían un sistema de, de comunicación... ...que habían creado una máquina que ellos creían absolutamente inviolable... ...que era la máquina Enigma. Ahí mandaban los mensajes y y ya os digo, tan panchos diciendo, aquí vamos seguro entonces ellos centraron todo su esfuerzo en tratar de descubrir eh, cómo, uh, cómo era y, y no podían Y no podían, porque había unas combinaciones de letras, a la hora de comunicar mensajes, a la hora de descifrarlos había que encontrar unos códigos, bueno, una cosa súper complicada. Y entonces reunieron los británicos, luego les ayudaron los americanos, una serie de genios de toda la, de todos los terrenos para, eh, para tratar de, de descifrarlo. Aquí fue decisiva, absolutamente decisiva, la aportación de Alan eh, Turín. Es verdad que ya en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, la, la, había una serie de, de leyes en Gran Bretaña y en otros países en los cuales eh, eh, la homosexualidad era. no es que fuera mala, es que era una perversión, y era algo a lo cual eh, que a, a los homosexuales no se les dejaba relacionarse con nada. Lo que estaba claro y... y, y Y más que sospechas, es que cuando Turing estaba haciendo estas investigaciones, los que estaban, que eran los militares y todas estas cosas, debieron sospechar, no me atrevo a decir saber, que Alan Turín era, era homosexual. Sin embargo... Como Alan Turing era una persona tan absolutamente brillante y tan absolutamente determinante para encontrar, eh, para descifrar enigma, na, no le pasó absolutamente nada, a pesar de que las leyes obligaban de alguna forma a, a apartarlos. Acabó la Segunda Guerra Mundial que bien, que grandes méritos han sido buenísimos, pero todo eso queda en secreto, no se habla porque se trata de seguir explotando todo el tema de, de la máquina, y él sigue mientras diseñando otras cosas el test de Turing o, o, y, y progresando en, la, en, en los grandes desarrollos, pero claro, llegamos a 1952 en 1952 él eh, está, seguía trabajando en proyectos secretos pero alguien entra en su casa Y él va a denunciar el robo de, de unas notas. Y al denunciarlo queda en evidencia que él era homosexual. Claro, la, eh, la vista gorda que habían hecho de alguna forma los militares no ocurre lo mismo con la policía. La policía le aplica una ley y le lleva a los jueces. ¿Cuál es eh, su delito? La indecencia grave que supone la homosexualidad y la ley en aquel momento para, que, para eh, establecía que, eh, bueno, que que le tenían que castrar químicamente. Eh, claro, mmm, eh, nadie salió en su defensa era un bien del Estado había había eh, ganado entre comillas la, la, la guerra lo sabían era un servidor del Estado nadie salió en su defensa nadie le, de, del Estado nadie del gobierno no sé nada de lo que hizo, simplemente le castraron químicamente dos años después en 1954 eh, apareció muerto porque ingirió eh, fianuro esto en, en algunos sitios le llaman suicidio. Yo me atrevería a decir que fue asesinato. Eh, digo asesinato simbólicamente. El señor sí, sí, sí, se lo tomó. <risa> ¿no? eh, eh, y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no, lo no se a quitarse la vida porque no aguantaban más esa presión que tenía Efectivamente. Haciendo, ¿no? Y no, nunca se contó en, eh, oficialmente en, en su obituario quién era y por qué había, y qué es lo que había hecho en su vida. Nunca se dijo, y nunca se dijo porque era secreto. Le, eh, les importaban los, los secretos de Estado a la justicia, a la policía, incluso al gobierno, a, eh, a aplicarlo, eh, pero eh, luego todo lo que él había hecho permaneció en secreto. Por eso el New York Times ha publicado 65 años después de su muerte un obituario en el que sí se le reconoce. ...que hizo lo de Enigma y que hizo todas esas cosas. Claro, mientras les fue útil... ...le mantuvieron y le protegieron... ...y claro. después de todas formas... ...me recuerda un poco en lo que le pasó a, a Oscar Wilde también... ...que llegó un momento que él pensaba... ...que tenía una posición social... ...que estaba protegido y que... ...nunca le llegarían a... a ...no sé, a meterse un poco en su vida privada... ...y cuando tuvo ese pique con con ese novio y el, y el padre del novio, pues se, le denunció, pues fue defenestrado y nadie, nadie, absolutamente nadie le defendió. Y al final estuvo en la cárcel y terminó sus días casi olvidado en el exilio. Terrible. ¿Pero creéis que alguien tan importante eh, como Turing, después de todo lo que había hecho, después de todas las cosas, eh, este tipo de cosas, si hubieran querido... Eh, la Lo habrían tapado... Pues sí, porque perfectamente sí, le podrían haber trasladado, igual que, que hizo Oscar de, de irse al exilio, a él le podrían haber trasladado a otro sitio para poder seguir su vida sin ningún problema. Claro. Creo que igual alguien le tenía un poquito de ganas. A lo mejor. Hay una serie de cosas, una serie de factores, eh, los eh, códigos eh, morales eh, también hacen mucho daño a algunos, eh, en este caso a los perseguidores, pero también se les perseguía por una serie de cosas. Se ha perseguido a mucha gente a lo largo de la historia, porque eh, Por diferentes eh, asuntos y los espías, eh, los servicios secretos han sido un poco la piedra de lanza de todo eso. Sí. Esas campañas de desinformación sobre algunas personas. Sí, sí, claro, porque al final eh, cuando tú no, no, necesitas aplicar una serie de normas y esas eh, normas Eh, ¿Quieres aplicarla sin que se entere las, la sociedad, que permanezcan de alguna forma más en silencio? Pues entonces es cuando actúan los eh, los servicios secretos, ¿no? Y eh, pues eso, es decir, siempre eh, da sensación de dictadura, ¿no? Podemos hablar del caso también perseguido. Ha sido, eh, bueno, últimamente bastante noticia, Iván Gulunov. Sí, este, esta es una, la historia de, de algo tremendo porque cuando buceas un poco en este caso te das cuenta de que no es una, de que no es una excepción, sino que es eh, uno de los muchos casos que ocurren, en, eh, eh, que están ocurriendo, que han ocurrido en los últimos años en Rusia. Este es un eh, periodista de investigación que es muy conocido en, en Rusia, que ha ahora ha trabajado por un medio que se llama Meduza, y que, pero que ha colaborado incluso con, con medios como Forbes. ¿no? Y entonces, este estaba haciendo historias de estas que tocan las narices a los poderosos y a veces presionan y el periodista no hace caso y entonces ¿qué fue lo que pasó? bueno pues que el pasado 6 de junio fue detenido fue detenido eh, le registraron en, por la calle y eh, llevaba una mochila y mira por dónde le encontraron dos paquetes de una droga eh, sintética Esto no fue él dijo que esto no es mío, que esto yo no lo llevaba. Luego fueron a su casa y ahí lo que encontraron fue cinco gramos de, de cocaína. ¿no? Eh, solo con esto estamos hablando ya de, en, según las leyes rusas, de quince años de prisión. Le llevaron a, la, a, a prisión y allí le conminaron a que aceptara Que, y firmara una declaración reconociendo que estaba en posesión de, de droga y que incluso pensaba venderla. Como él dijo que no, pues eh, le dieron golpes en la cabeza, le rompieron unas costillas, eh, tenía abrasiones en el tórax de, de los golpes y le tuvieron 24 horas sin comer ni dormir y, y, y bueno, eh, dos días después ya le acusaron de distribuir Droga a gran escala. Pero, para darle más credibilidad, eh, apareció en distintos grupos de Instagram eh, fotos, en concreto ocho fotos, eh, contando y poniendo gráficamente el, el, los laboratorios que tenían en su, en su casa. Es decir, fijaros, prueba más tremenda de. O sea, que de, tenía él como que tuviese él la fábrica en su casa en su para casa, crear esa droga. Para crear esa droga. Y entonces, eh, bueno, salió Amnistía Internacional, se convocaron manifestaciones, se hizo un follón eh, fantástico, se empezó a denunciar las cosas y entonces empezaron a, a descubrirse eh, asuntos. Primero, que de las, eh, de las ocho fotos, que curiosamente habían aparecido en grupos en los cuales estaba la policía, siete de esas fotos eran falsas. Luego empezaron a aparecer otros casos en los cuales eh, habían ocurrido, que serían muy largos contarlos si no es el, el caso, pero eh, de periodistas y de activistas a los que les habían hallado droga, en los bolsillos y que eh, luego resulta que no eran suyas y entonces, eh, claro ante la manifestación popular y ante las pruebas que aparecían eh, otros dos días después eh, eh, la policía retiró la, la denuncia contra el, el, el periodista, periodista e incluso salió el ministro del interior diciendo que habían sido suspendidos eh, temporalmente ¿no? ya os digo Y eh, metiendo la mano en estos temas, pues nos encontramos con una lista de, de yo que sé, Ruslan Kutaev, Zalaudi Jerev, por ejemplo, que estaba en el Cáucaso, eh, iba a subirse a un avión, le quitan la mochila y cuando se la devuelven tiene de, tiene droga, eh, otro periodista de condenado a 10 años y, y en base a secretos y hallazgos de sustancias, Eh, colocadas en su casa también quiero decir que este es un hábito que, eh, que se ha extendido Así y es simple ¿no? sí, sí, sí. y es una cosa en la cual se une la policía y a veces los jueces y toda aquella persona que resulta molesta pues mira le, acaban con su, con su carrera le tienen en la cárcel y, y y le hunden. Exactamente, porque no es solamente que les cojan con la droga, es que ya les desprestigian de por vida y les cortan totalmente su claro, carrera claro. profesional. Claro, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es hundir a... a Desprestigiar, a hundir, eh, quitar del medio, no defenderse, sino machacar al enemigo, claro, al que ¿no? supuestamente es el enemigo. Es decir, ¿no? tú te metes conmigo como periodista, bueno, pues, pues te vas a joder. Tierra quemada. Claro. Eh, también, en este caso... La operación La Bajato en Brasil tiene una influencia también judicial, eh, porque hay fiscal, hay juez, están medios o sea, por medio. Operación La Bajato, así sí. se llama. Esto es, eh, es un caso también, porque estamos hablando de cosas de que han ocurrido esta, esta semana, y este es un caso. Mmm, Escandaloso, que yo, fijaros, me he, tenido que, que, que he tenido que buscar y ver eh, cómo, qué dicen las leyes eh, brasileñas para entender todo este tema. La historia eh, se inicia porque... Eh, Un periodista que eh, inglés conocido, Glyn Greenwald, que es el periodista del caso Snowden. Uh -huh. Es el periodista que se puso en contacto con Snowden, eh, que Snowden más bien se puso en contacto con él para hacer toda esa filtración. Por lo tanto, es un periodista acostumbrado a soportar eh, las presiones del, del poder. Bueno, pues él, en un medio brasileño, eh, en el diario Intercept, ...cuenta la siguiente historia... ...aportando las pruebas... ...de conversaciones... ...que demuestran que esa historia... ...es cierta... ...dicen... ...que el juez del caso Lava Jato... ...no perdamos de perspectiva... ...que hay decenas de juzgados... ...y uno de ellos ...es el expresidente Lula da Silva... Uh -huh. ...que el juez del caso... ...Sergio Moro... ...que ahora es el ministro de justicia... ...con el gobierno de Bolsonaro... ...y el fiscal... ...de esta operación... Deltan Dalañol... ...intercambiaron... ...durante... ...todo el proceso Lavajato, ...decenas y decenas de mensaje... ...en el cual... ...el juez daba indicaciones al fiscal... ...sobre temas como... Eh, ...los argumentos que debía... Eh, ...utilizar como eh, si se tenía que actuar eh, más rápido o, o, o menos, si tenía, es decir, explicándole toda la estrategia, lo cual eh, me llevó a, a, a intentar entender mmm, si es que la justicia en Brasil funcionaba de una forma distinta. Pero funciona exactamente igual que aquí. Aquí hay un juez, ...y en Brasil también... ...y luego hay dos partes... ...un juez que juzga... ...y un fiscal y una defensa... ...y el juez debe permanecer... ...necesariamente imparcial... ...para ver los argumentos del fiscal... ...y los argumentos de la defensa... ...y el juez... ...lo que se ve en estas transcripciones... ...es que dirige... ...que forma... ...estrategia con la defensa... ...por lo tanto... ...con la defensa con la fiscalía... ...con la fiscalía, perdóname... Por lo tanto, lo que dice este caso, yo, yo no digo en este caso eh, que haya argumentos que, que haga o que no, que no hayan hecho los de lavajato que no hayan hecho eh, Lula eh, o una cosa u otra. Lo que aquí se demuestra es que no ha habido imparcialidad del, del juez y que realmente el, si el juez se alía con el fiscal, vamos mal. Es decir, no hay que eh, no está juzgando, es claro. que ya, ya está premeditado, claro. Claro, está absolutamente eh, eh, pre premeditado cuando le da consejos, cuando le propone testigos, cuando le felicita cuando ha hecho bien las cosas, cuando <risas> le consulta. ¿Y aquí qué, qué es el caso en el que estamos? Por ejemplo, en el caso de, de Lula da Silva, en el caso de Lula se dice eh, la acusación por la cual ha sido condenado a nueve años, que luego le fue ampliado a doce, es que tenía un triplex, es decir, un, un lugar de un duplex, un triplex en un balneario de Sopaulo que supuestamente le había comprado con dinero de sobornos a una constructora que había eh, recibido contratos de Petrobras, que es la empresa de petróleos en la época de, de Lula. Lo curioso de este caso es que Lula siempre negó que ese apartamento fuera suyo. Y lo que tampoco quedó claro durante todo el juicio, porque no se aportaron pruebas documentales de que fuera de que fuera su, suyo lo eh, al final qué es lo que pasa que lula está en, en prisión y los analistas dicen si eh, ha sido eh, ha habido esa unión entre el juez y el fiscal que ha quedado demostrada en esas transcripciones, se explica el por qué estamos en un caso de lo más rápidos que ha habido en brasil con la condena más dura Y todo acelerando para que el caso llegara justo antes de las eh, elecciones. elecciones ¿no? Hay hay Solamente voy a leer un, un, dos frases eh, a, de, anteriores a, a, de, en el momento en que se está celebrando todo el, el juicio. Eh, se celebró una manifestación contra la sustituta de, de Lula contra Dilma Rousseff en el cual es, eh, pedían los manifestantes limpiar el congreso entonces el fiscal le escribe al juez enhorabuena por el inmenso apoyo público de hoy y el juez le contesta aún desconfío mucho, atención que estos son comillas aún desconfío mucho de nuestra capacidad institucional de limpiar el congreso Todo esto coincide con que ahora este juez es el ministro de justicia de Bolsonaro. El premio que le han dado, claro. Hay una historia, atención, que es tremenda, tremenda, que nos sitúa en Egipto y que nos habla de un personaje llamado Hissam. ¿Qué le pasó? Bueno, esta es, esta, eh, esta es la historia de remate, dice el, el postre. Bueno, es eh, un postre increíble. Atentos todos porque es que no me la puedo creer bueno, sí me la puedo creer, sí me la puedo creer porque Egipto eh, como, como todos sabéis seguro eh, hubo, tuvo un golpe de estado en 2013 y el presidente eh, egipcio eh, es un militar eh, al sí, sí, es decir que tenían un militar, lo quitaron y ahora hay otro militar y entonces, bueno pues mmm, ¿qué pasa? que aunque por mucha dictadura que sea, bueno, pues eh, hay mmm, un organismo gubernamental eh, que es una agencia encargada de auditar las cuentas del Estado. El Tribunal de Cuentas Español, pues el Tribunal de Cuentas, digamos, eh, allí. Entonces, el, el jefe de ese tribunal es Gisán Geneina. Gisán Geneina es un, un tío que revisaba las cuentas, Y de repente, estás revisando las cuentas, me imagino que después de mucho, mucho, mucho tiempo, y se encuentra, atención, que es que yo... Un eh, pequeño es, agujero, ¿no? Un pequeño agujero. Estimado en 60.000 millones de euros desde 2012 hasta 2017. Ah, bueno, eran cinco años. 5 años. Claro, 60.000 eh. millones de euros. Caro él descubre, no es que haya una persona, es que hay muchos que él eh, habla de, de gente de, de muy poco nivel, digamos que se habrá llevado menos cantidades, hasta eh, la gente importante pero vinculada a la judicatura, vinculada a los servicios de inteligencia vinculada a la policía ¿A se le Pobre hay hombre. tanta gente que claro, imaginaros la limpieza que habría que hacer con eso pero él es honesto él dice Eh, yo creo que mi trabajo es descubrir a los corruptos y entonces va a, al presidente, va a, al Sisi, al jefe del estado, va al presidente y les cuenta lo que ha encontrado yo sospecho esto no está en las crónicas pero yo sospecho que le debieron decir que eso no se podía contar y, y tal diría en tierra como a los faraones en claro. tierra, entierra. yo creo que ahí eh, porque claro esa información salió publicada y se le acusa a él de haberla de haberla publicado y entonces ¿qué fue lo que pasó? pues que fue detenido fue detenido y y eh, Fue eh, juzgado, detenido, juzgado y condenado, acordaros, estamos hablando de 60.000 millones, a 5 años de prisión por difundir noticias falsas. A veces eh, que se, no decir se me... la verdad se tiene su precio, ¿eh? Sí, eh, mm. es, él, él dice, yo tengo una frase de él... Eh, que dice que la justicia debería ser ciega, no selectiva sí, sí, en su caso fue ciega y selectiva el, y capulla y al final ha sido él el que mm. ha pagado la verdad es que fue de una osadía tremenda quiero decir, hay que reconocerlo, ¿no? Quiero decir que meterse contra contra todo el establishment eh, que estaban bueno, pues la verdad es que debe ser es un tremenda. poco suicida Me comenta Javier Sevillano, eh, es una cuestión a propósito de lo que primero que hemos hablado sobre Alan Turing, sobre la manzana de Apple, de, de los ordenadores eh, Apple, él es el padre de la informática, el padre de la inteligencia artificial. Alan Turing eh, se dice que en su honor, no está demostrado, pero se dice que en su honor esa manzana de Apple estaba mordida, pero esa manzana originalmente tenía la bandera del arco iris en honor a él, ¿no? Ah, sí, ah, no me sí. digas que, que algo merecido, ¿no? Porque realmente él fue el padre de la Claro, de, y que de la el de la informática, ¿no? claro, claro. Y fíjate cómo lo... lo que también los... Lo, eh, cuando hablamos de pedir perdón, a, eh, que estamos siempre pidiendo perdón a los demás, pero bueno, esto es tremendo.